Hola, ¿cómo estás, Valen? Muy、buen、bien.、Día. Muy bien, buen día. Bueno,、eh, buen día a todo el equipo carmesero que está laburando ahí. Buen día a toda la audiencia. Tengo、eh, que dar primero una noticia de una rectificación de fecha.、Uh -huh. es, es un embole cuando ya se hace trabajo la difusión y todo y hay que cambiar las cosas. Pero bueno,、eh, la marcha que estaba prevista para el 27 de noviembre. La marcha del año, orgullo, decís. Sí,、Ajá. ha sido postergada corrida la fecha a el 4 de diciembre sábado 4 de、bien. diciembre ¿Por, qué? Por, una por una cuestión de disponibilidad del uso público de la plaza bien bueno、eh, así que bueno listo、eh, eso significó y significa todo un reacomodamiento en cuanto a la organización y un montón de cosas que estaban como súper ya previstas que bronce, hay que reacomodar toda esa cuestión. Así que es importante que, bueno, que difundamos、eh, esta modificación de fecha porque hay gente que incluso ya había sacado pasajes en colectivo, había gente que, bueno,、eh, que habían hecho un montón de movidas、eh, en función de esa fecha y lamentablemente tuve, tenemos que correrla para el día 4 de diciembre, es la marca. La marcha que se había anunciado para el 27 de noviembre es el 4 de diciembre.、Bien. En la Plaza San Martín, a las 17 horas, la concentración, 17 y 30 los talleres, a las 19 horas arrancamos con la marcha, es decir, todo lo demás、eh, queda igual, salvo、eh, la fecha.、Uh -huh. eh, esto también nos va a permitir,、eh, en general, el pico, la marcha está prevista para el día 28, así que también. porque también teníamos la posibilidad de hacerlas en simultáneo, pero acá hay muchas personas que les, que les gusta viajar para acompañar, ¿no? gente de Santa Rosa que va a viajar a Pico, gente de Pico que va a viajar a Santa Rosa, y, y gente de otras localidades que se suman a ambas marchas. Entonces tampoco estaba bueno hacerlas en, en simultáneo. Así que una posibilidad es、eh, acercarse a la marcha que va a haber en General Pico para el día domingo 28 y el, el, al siguiente domingo, este, sábado, perdón, 4,、eh, la marcha acá en Santa Rosa, donde también vamos a estar recibiendo gente de, de muchos lugares de, de la provincia de La Pampa. Uh -huh. eh, así que bueno, hecha esa rectificación, volvemos a invitar a que sigan nuestra página de Instagram, orgullodisidente.lp, para que podamos compartir y para que podamos también difundir toda esta cuestión desde lo virtual. E invitamos a participar de las asambleas que venimos haciendo todos los domingos. Este domingo nos volvemos a reunir a las 18 y 30 horas en el Sindicato de Prensa. Y goyen cuatro. seis, n u e e v Así q u e Hay un montón de cosas para seguir haciendo. Más con este recambio, hay、eh, para, no sé, desde pintar banderas, este, coordinar cuestiones de sonido, de movilidad, de a r t i s t e s que van a venir, que viajan, que están acá, bueno,、eh, vestuarios, un montonazo de cosas. Así que quien tiene, tenga ganas, será b i e n v e n i d a porque, bueno, todo ayuda.、Eh, así que el domingo a las seis, seis y media de la tarde, si se acercan al CIPREN, estaría buenísimo.、Eh, dicho esto, quería conversarles también, contarles,、eh, traer, digamos, a la agenda una un efeméride como es la de que estamos próximos a cumplir en un par de días. El 20 de noviembre es el Día Internacional de la Memoria Transsexual. Eh, es, un, es un día que a nivel global se recuerda, se le rinde homenaje a todas las personas que han sido víctimas、eh, de la mayor、eh, expresión transodiante que es el asesinato. ¿no? Eh, esto, la, la fecha、eh, fue propuesta por w e n d o l y n Ann Smith en memoria de Rita h e s t e r Eh, y, y a partir de ese momento, eh, digamos, eh, Rita Hester fue asesinada en 1998 en Massachusetts y bueno, generó este, una oleada de, de, de, de repudio a todo eso y, y a partir de ahí existió como una organización una movilización que este, impulsó y llevó adelante Gwendolyn Ann Smith, que les mencionaba recién, que es una escritora, activista, diseñadora gráfica, que además、eh, bueno, es una activa participante que, que ha fundado、eh, un, un sitio web en memoria de nuestras muertas.、Eh, bueno, ha hecho, digamos, un, un montón de, de trabajo que perdura hasta el día de hoy en, en memoria de, de Rita y a partir de. De ella, de todas las lamentables muertes que este, se siguen sucediendo, como la que hemos tenido que, que padecer en, en nuestro propio país con, con muchas compañeras trans, y, y le, leyendo un poco cómo fue la, la situación de, de Rita Hester, que fue apuñalada en su departamento. Tuvimos un、mm. corte ahí en la comunicación telefónica.、Mm -hmm. ¿Vero, estás? No, no estás. Bueno.、Eh, por ahí aparezca. Ahí ya. No, hemos dejado. <risa> no. Sí, a veces que por ahí se corta momentáneamente y retoman, pero. hay v e c e s que es m á s c o m pero. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, ahí estamos. Ahí estamos.、Eh, bueno, digo que、eh, a partir de, de esta memoria que traemos, digamos, desde hace tantos años, por supuesto que esto también nos remite a la situación del. De El crimen, este, el travesticidio de Diana Sacallán, ¿no?、Eh, y bueno, y, y estos crímenes que se siguen sucediendo, algunos con mayor o menor impacto, pero que, que todos tienen un denominador común, que es el odio a,、eh, hacia las personas este, transexuales, transgéneros, travestis, a la, a la homosexualidad en general. Este, bueno, digamos, al a la、no、diver, a la, el odio hacia las diversidades. n o、eh, De hecho, o b u e n el 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans, están、eh, organizadas、eh, para realizar actividades a nivel país, donde se van haciendo convocatorias provincia tras provincia y demás. Y yo les sugiero.、Eh, Ahí contamos,、eh, gracias a toda esta maravillosa militancia trans que tenemos en Argentina, con、eh, el archivo de la memoria trans.、Eh, y, y ese es, es un lugar este,、eh, maravilloso de, de registro de la memoria. n o Y hay este, desde lugares virtuales para consultarlos, como hay documentales, como Este, la réplica que, que se ha hecho a través de los canales de televisión, como Canal Encuentro, por ejemplo, digamos que hay una amplia difusión del Archivo de la Memoria Trans, que es un proyecto audiovisual donde hay relatos, donde hay imágenes, donde hay audios、eh, de mujeres trans.、Eh, en nuestro país, entre 1940, a partir de ahí, digamos, o sea que hay, hay como una... hay una recolección de la cual las propias familias, las personas sobrevivientes,、eh, amistades y demás,、eh, que van、eh, juntando todo este material, que es este material de audios, como les decía, y fotográficos y, y de videos, y todo va confluyendo en este archivo de la memoria trans que me parece fundamental para que tengamos en cuenta toda la historia de este colectivo, cómo,、eh, cuál, de qué manera van viviendo sus vidas y van perdiendo y van entregando sus vidas digamos, y todo lo que, el legado que van dejando,、eh, que también nos hace responsables en, en la medida en que esto hay que mantenerlo en la memoria, que hay que difundirlo, y que hay que seguir trabajando muchísimo para que cada uno de estos logros, como hoy escuchaba, por ejemplo, este,、eh, las declaraciones que, que hacía Rosa,、eh, la posibilidad de conseguir un trabajo、eh, en el ámbito de la universidad, y cada una de estas pequeñas cosas que se van consiguiendo, y a la cual le damos difusión y, y le ponemos una luz importante para que sea visto, para que sea visibilizado, para que aparezca, En, el, en la cuestión diaria de una sociedad que está, digamos, formateada de una manera heterosexual, patriarcal y demás, ¿no? Y creo que todas estas cuestiones que vamos visibilizando desde Radio c a r m e s fundamentalmente, y de tantos medios、eh, amigables con los derechos humanos del colectivo LGBTIQNB más,、eh, hacen que podamos、eh, ir modificando esa visión, ¿no? heteronormada de la, de la sociedad. Así que es,、eh, es importante que, que tengamos en cuenta esta fecha、eh, del de, próximo, en un par de días, el Día Internacional de la Memoria Trans, que se conmemora cada 20 de noviembre y que, como les decía, está dedicado a la memoria de todas aquellas personas、eh, transexuales, transgéneros, de género no binario que han sido asesinadas víctimas de, del odio, de la discriminación. Eh, bueno, creado entonces en el año 98 por w e n d o l l Ann Smith、eh, en memoria de Rita Hester y, bueno, y recuerda a las personas que han sido víctimas y, y también apunta a la visibilización y a la concientización de la sociedad ¿no? en todo su conjunto.、Eh, visitemos este archivo de la memoria trans. Eh, tengámoslo en cuenta para consultas, para conocerlo un poco más, para traerlos a, a, nuestra, a nuestro presente y a nuestra vida cotidiana, para que formen parte de nuestra vida、eh, todas, todas esas historias. Eh. Eh, el, el archivo fue fundado por una activista transexual, Belén Correa,、eh, y, bueno, y cuenta con más de 6.000 piezas, 6.000 piezas que recorren el siglo XX hasta la década del 90. Y, y está todo allí registrado para, para su consulta, para, nada, para, para generar empatía también, ¿no? Y conocimiento, y información y, y para seguir adelante en la búsqueda de más derechos y de más igualdad, fundamentalmente. Nada más, compañeros. Muchísimas gracias. Dale, Vero.、Bueno, Besos. c h a u c h a u c h a u chao.